El punto es que he pasado los mejores años de mi vida Sentado en el portal, tocando la armónica, esperando algo mejor Y los años han pasado cada vez más rápido Y de pronto Era un viejo Apuesto que puedes tocar muy bien la armónica Claro que sí Excepto que no hay nadie que me escuche